que nos cuentes o pónsele en la bolsita perdón Mario que ahí está. agarremos aquí ¿qué pasó ahí adentro Mario? cuéntanos cuál fue el resolutivo de la corte pues se dio lo que, lo que era evidente para todos los que, digamos, que tenemos digamos, seguimiento al, al asunto este de, la, de la defensa del agua es, es, es claro pues que que había serias faltas a la, a la ley, a la, el, el Estado de Derecho era era, era roto, definitivamente, pues, ¿no? y con esto que se dio un voto por unanimidad para ratificar el amparo que se le otorga a la tribu Illaqui en contra de la construcción de ese acueducto, y yo creo que con esto empieza la, la primera fase para que ese ese acueducto por fin se, se desmantele, pues ¿no? nosotros nosotros Eh, entendemos pues que en Sonora Falta agua Y no nada más falta agua para Hermosillo Falta agua para todo Sonora El agua no se da por decreto Y por lo tanto nosotros Entendemos pues que hay que hacer un verdadero esfuerzo Para que, para que el agua llegue Llegue a Sonora No vamos a solucionar nada Quitándole un agua que no alcanza A otros que siempre ha, Como a la tribu Yaqui Que siempre hemos estado viviendo ahí Aun antes de la llegada de los invasores pues ¿no? entonces con esta decisión que toma la corte yo creo que se abre una luz de esperanza para que pues, el, el saldo ese histórico que tiene el estado mexicano con la tribu yaqui, por fin comience a saldarse un poco ¿Qué continúa después de este resultivo de la corte? Bueno, esperar, esperar que, que, que las instancias correspondientes actúen eh, nosotros entendemos pues que esta fue una decisión de la corte que es inapelable y que definitivamente el gobierno tiene el gobierno de sonora tiene que tiene que acatar esta deposición de este ordenamiento judicial y el caso de no hacerlo pues bueno hay las instancias correspondientes en méxico como para que la vida institucional vuelva a imperar en el estado de sonora hay confianza con este resolutivo al gobierno nos tenemos generó confianza la, la suprema corte de justicia no tenemos confianza en que que Guillermo padres Padrés eh, respete este Resolutivo, pero igual pues, eso ya se lo dejamos a la distancia correspondiente. Por lo pronto nosotros como Tribu Yaqui seguimos firmes y avantes en la lucha, no vamos a aflojar ni un momento porque esto apenas comienza, bueno pero necesitamos seguir reforzando, seguir fortaleciendo la unidad en la defensa del agua y, y la del territorio, y obviamente, como le decía anteriormente, Esto es una lucha histórica, es una es un triunfo histórico que se dio no solo para la tribu Yaqui, sino para todos los pueblos indígenas de México. Se siente es, precedente. Así es, lucha, se está sentando un precedente patrimonio. en el cual inclusive ya se ya se emitió un protocolo verdad para atender eh, las situaciones en que se agredan a los pueblos indígenas y esto pues eh, creo que es un pasito, es una aportación muy pequeña que se da pues a, a la lucha por, por, por reivindicar a los pueblos indígenas. Continuarán las movilizaciones en presión al gobierno estatal? Sí, claro que sí. Nosotros no vamos a aflojar en ningún momento. Vamos a seguir fortaleciendo la lucha. Sabemos que este señor no entiende, no entiende de leyes, no entiende de, de una de un respeto a los pueblos originarios de este de este país y creo que vamos a tener que seguir fortaleciendo y decirles pues que, que la tenemos ya que está muy muy contenta pero también muy muy agradecida con toda la muestra de solidaridad que se dieron tanto con los compañeros triquis de aquí de la Ciudad de México, también con los compañeros que hicieron eco en diferentes partes de la República Mexicana, ¿verdad? Los compañeros de que están luchando por por, por también por rescatar Wirikuta, verdad? Que estuvieron aquí presente acompañando la manifestación, a todos los compas solidarios de la UNAM, a todos los compas Que, que, que sin ningún interés se han acercado y apoyado la lucha de la tribu y aquí entonces, entonces la la lucha aún continúa, este veredicto de la corte simplemente eh, les da la razón pero aún falta que el proceso legal sea aceptado por el estado de, Sonora. El de Sonora así es. es, es obvio que no lo va a aceptar es obvio, es obvio que se le tiene que obligar verdad a entrar al estado de derecho, a que, a que vuelva al estado de derecho en, en, en Sonora y eso pues ya no nos corresponde a nosotros, la parte que nos corresponde a nosotros es mantener la defensa de nuestro territorio, la vida institucional ya no nos corresponde a nosotros, ahí hay, hay las instancias que se deben de encargar de eso, la omisión a esa obligación que, están, que tienen ellos como instituciones, pues también tiene sus consecuencias. ¿no? Ya ganaron legalmente ante la corte, ¿cómo van a presionar al gobierno estatal, al gobernador de Sonora, para que acate la legalidad de la Suprema Corte de Justicia? Ese es un asunto que, que obviamente no me corresponde a mí, verdad yo soy un simple secretario, soy un simple vocero, pero en la autoridad tradicional ya está reunida, en la guardia de tradicional de Vica, en la ramada tradicional ya están reunidos y obviamente están tomando las decisiones uh, de acuerdo a, la, a los resultados que hemos tenido, al triunfo que hemos obtenido aquí. Eh, Eso le corresponde pues a, a nuestro gobernador a nuestro pueblo mayor a nuestros capitanes a nuestros comandantes a nuestros sargentos tenientes cabos y a toda la tropa pues ¿no? seguirn seguirán entrenándose claro que sí esto no, no no va a parar porque ya se dio muestra después pues, de que el poder no respeta eh, las leyes no respeta instituciones y la defensa de nuestro territorio de nuestro, de nuestro de nuestros recursos vitales es importante que, que aprendamos de esta de esta experiencia que se dio en, en este último tramo de la historia reciente de la tribu Yaqui